La vasta extensión, las estrellas brillan, cuidando corazones donde fluyen ríos puros. Abraza la maravilla donde los horizontes se encuentran, en el universo encuentra tu latido.